Buscal Música de Riozar y Ratia, 100.8 FM.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 Repasando novedades, temas del recuerdo, agenda de conciertos Bueno, en definitiva, como te comentaba anteriormente Toda la música local, la música que se realiza en Euskal Herria En todos sus estilos, sus variantes musicales y si nos escuchas en fin de semana, cuatro minutos que pasan de las siete y media Y estamos contigo hasta las nueve y media Eso sí, nos escucharás en redifusión, nos escucharás en repetición Tanto el sábado como el domingo El programa de hoy viene completito, no vamos a tener agenda de conciertos, eh, no vamos a tener, perdón, eh, entrevista, pero sí vamos a tener y vamos a escuchar un directo. El directo de Lachen, un directo que, bueno, que lo grabaron ya por el 29 de febrero del 2008, más concretamente en el polideportivo de Scoriatsa y que después lo editaron en formato CD y DVD. Eh, aparte de ese concierto pues eh, uh, hubo otros conciertos como por ejemplo en Erresu, en Tolosa, en Irurtsun, en Bilbo, en Durango, en Gasteiz dentro de ese Infernuco Tour, dentro de ese Infernuco Tour editaron este álbum en directo del 20, del 9, perdón, de febrero del 2008. Escucharemos algún que otro tema eso sí, para que lo disfrutes y para que lo saborees. También escucharemos y disfrutaremos durante 25 minutos... ...del nuevo trabajo discográfico para esta para la banda Encore... ...el álbum Factore Comunac... ...que nos ha llegado recientemente aquí a Euskal Música... ...hoy te lo presentaremos durante la última media hora del programa... ...aparte de eso tendremos la agenda de conciertos... ...abriremos el baúl de los recuerdos... ...para desempolvar un clásico, todo un clásico este jueves... eh ...el álbum de Chaya Kaos... Y escucharemos a Gobernors, a Piperrac, a Chapel Punk, a Coma y a Oscorri, entre otros grupos. Así que ya lo sabes, este es el contenido que tenemos para ti para este jueves 23 de febrero del 2011 o para este fin de semana, sábado 25, domingo 26 de febrero. Y si os parece vamos a comenzar lo que es el programa de hoy con un grupo de Iparralde. Nos vamos a ir con una formación que se hace llamar SUTIC, que se formó, que se formó más concretamente en el 2008 y que lo conforman un montón de amigos de la PURDI con la idea de dar una suelta a la cultura vasca, la fiesta, el baile y la algarabía. En el eh, 2006 eh, la banda se llamaba Se, Sepen Mukasi Así es como se llamaba esta banda Que estaba dando de cablar por, Porque estaba recorriendo pueblos y calles De toda la geografía de Iparralde El objetivo central de la diversión Era... El objetivo principal y central de la banda Era la diversión en la fiesta Y ahora... En el 2010 editan nuevo trabajo discográfico, más concretamente su primer álbum titulado Mukaki Spirit, pero no con el nombre de Space Mukaki, sino que se hacen llamar Sutik, un cambio de nombre a la banda en el cual pues eh, con él acaban de editar 14 temas. Con el sello discográfico Vagaviga Y lo que vamos a escuchar es uno de los temas incluidos dentro de ese su álbum El tema titulado Ice Segundo corte de este primer trabajo discográfico para esta banda Y para, para esta banda de la PURDI, SUTIC Con ellos, con fiesta, comenzamos el programa de hoy Aquí en el 10.8 en Euskal Música, en Berriozario Irratia Y en Euskiplaza.net 14 temas son los que se incluyen dentro de lo que es este primer trabajo para esta formación para su ticket. El álbum Mush, el álbum titulado más concretamente Mukaki Spirit y en el cual te puedes encontrar, lo dicho, 14 temas, entre ellos este que escuchamos, el segundo corte del álbum Ice, una banda compuesta por Michelle Zamora a la trompeta, eh, por Sebastián ses a la guitarra, por Peyo a la voz, por Orchie a la batería, por Chomín a los teclados. Por Amayur al bajo, por Pachi al saxo, por Maitena a la voz y por Pierre a la guitarra. En definitiva, un montón de gente encima del escenario, un montón de gente. Eh, componen la formación Sudik, que comenzó su andadura musical en el año 2008-2008 Eh, bajo el nombre de Space Mukaki Y que en el eh, Pues a finales del 2010 Cuando editaron este primer trabajo Se cambiaron de nombre Y se llaman Shutik Y con el cual pues han editado este su primer trabajo discográfico En formato Digipack Con el sello discográfico Vagabigak Y con temas como Galdúa Mustarda Artu Eh, Urratza o lo que hemos escuchado el segundo corte del álbum Ice y de Sudik nos venimos para Iruña porque nos quedamos con lo que es el eh, último trabajo hasta la fecha para una formación, para una banda que la compone Brigiduque eh, eh, además de sus compañeros eh... Brigid Duque y su gente con este Nuevo trabajo discográfico que acaban de publicar Ya hace un par de añitos eh, Yo creo que hace el año pasado así, más o menos El álbum se hace llamar La Maldición Divina Y en él te puedes encontrar eh, Temas incluidos en este Su nuevo trabajo discográfico Como lo que vamos a escuchar, no te lo tomes a mal Es la caña y la contundencia Y el regreso, por lo menos para mí Esperado de coma con este Su nuevo trabajo discográfico Así de cañeros, así de contundentes, se regresa la formación coma. Con este es un nuevo trabajo discográfico titulado La Maldición Divina. En él temas como este. No te lo tomes a mal. En total 15 temas son los que se incluyen dentro de este nuevo trabajo discográfico. Como por ejemplo Sin Oxígeno, el sencillo, La Almohada Cervical, con él se dieron a conocer... ...en lo que se refiere a este nuevo trabajo discográfico. También está por ahí el tema El Exorcista. O por ejemplo también el tema Hostia Frontal. En definitiva, 15 temas, 15 canciones contundentes... ...en este nuevo álbum para esta formación de Nafarroa. Para Coma, con este su álbum La Maldición Divina. Y con temas como este... ...No te lo tomes a mal... Y de la contundencia, la caña que nos eh, trae la formación eh, coma, nos vamos con otro estilo diferente de música. Y es que ya sabes que, todo lo, que todos los estilos musicales en lo que se refiere a la música de Euskal Herria están contigo cada jueves entre las 8 y media y las 10 y media de la noche. Y si nos escuchas en redifusión, si nos escuchas en fin de semana, entre las 7 y media y las 9 y media. Lo dicho, dejamos atrás la contundencia, la caña de coma y nos vamos con el punk de Chapel Punk. La semana pasada estuvo por aquí por Iñiguito, voz de la banda, Para compartir con nosotros este nuevo trabajo discográfico y para comentarnos también eh, cómo va a ser eh, su andadura en lo que se refiere a los conciertos, en lo que se refiere también a la distribución de este trabajo discográfico, ya que como si la semana pasada estuviste escuchando la entrevista, este álbum ha salido autoproducido por ellos mismos. El álbum se hace llamar Creme de la Creme. Es un nuevo disco, pero es un disco de versiones. Ahí están, por ejemplo, Scott. Corbuto, ahí está eh, la formación Andanada7 eh, está por ejemplo Delirium Tremens están eh, Sarapak bueno, en definitiva 14 temas de versiones de grupos Interesantes e importantes En el panorama de Euskal Herria Y nosotros nos vamos a quedar con una versión Que hace Chapel Punk de un grupo De Bilbo, más concretamente Del grupo archiconocidísimo por todos MCD, y con un tema también Archiconocidísimo por todos Como es este tema titulado Barrencale, con la música de Chapel Punk Versionando a MCD con este Barrencale Continuamos en el 100.8 Música Uh -oh. Eta garras de cerveza Poco a poco Desaparecen Y esas caras que te miran Y que no saben ver Cuartas veces sacabas a hostias Y otras a las Clásico de la banda de Bilbo MCD Ahora versioneada Por esta formación, versioneada por Chapel Punk, en este es su álbum Creme de la Creme 14 versiones de Scorbuto Servicio, Cortatu, MCD, Cicatriz Y por supuesto, ahí está sonando Este barre en calle de la formación MCD, un cuarteto formado por Iniguito a la voz, eh, por atrofia al bajo, por Toki a la batería y por eh, Nani a la guitarra. Recuerda, Crem de la Crem, quinto trabajo discográfico para la formación Chapel Punk. Y de Chapel Punk nos vamos con una formación, una formación que eh, hizo la canción del actor Chu Rock una formación que en el 2011, el año pasado, editó nuevo trabajo discográfico titulado collaje en el cual te puedes encontrar 10 temas, entre ellos lo que vamos a escuchar. Este octavo corte del álbum es Le Cuac, sonando así de bien lo nuevo The Governors. Es el regreso de la banda Governors, es el regreso con nuevo trabajo discográfico titulado Collagi, en el cual te puedes encontrar temas como este que acabamos de escuchar, es Le Cuac, octavo corte de este, lo dicho, nuevo trabajo discográfico para esta banda para Gobernors, y de Gobernors nos vamos con una formación donde está Xavi Solano al frente de todo lo disponible de todo lo bueno, y por supuesto también de todo lo malo, pero aunque malo, malo no hay nada, es ¿eh? malo, malo no hay nada en este nuevo trabajo discográfico para la formación Esnebelcha, el Iru Kol un álbum en el cual eh, tiene dos partes Un DVD en el cual se llama Freedom en el cual pues eh, te puedes encontrar eh, 13 temas grabados en directos en diferentes lugares como por ejemplo el Squaking eh, grabado en el Café Anchokia, el eh, Kokorachen grabado en el Fuji Rock eh, Hayaldía o también por ejemplo el tema Infernuko y un Paso Doble grabado en Donostia, o sea que en definitiva es un DVD en el cual te puedes encontrar lo dicho 13 temas en directo de diferentes lugares de Euskal Herria y aparte de él te puedes encontrar un videoclip de la gira que hicieron Freedom al otro lado del charco. Eso por un lado. Por el otro lado te encuentras lo que es el nuevo trabajo discográfico en sí de Esne Belcha. El alumn Irukolpetan. En el cual, pues eh, como viene siendo habitual, hay muchas, muchas colaboraciones. Entre ellas, por ejemplo, está mmm, la de... Eh, pues por ejemplo, por ejemplo, te lo digo, que busque la chuleta y te lo digo. Están colaboraciones importantes como por ejemplo la de gol Ruiz la de la formación eh, gallega en, en el tema No Think Remake un tema interesante como por ejemplo también la colaboración de La Pegatina hay colaboraciones también de Mikel laboa hay colaboraciones de Joseba Sarronendía bueno en definitiva un montón de colaboraciones en este nuevo trabajo discográfico Irukol petán temas como Acheana Uchitacoa Eh, Gochi, uno de los temas que vamos a poner para cerrar el eh, programa de hoy, también tenemos Estoy aquí un remix de Xavi Perry o por ejemplo el Oroichen Saitu Danean Ama que es con el cual eh, cierran lo que es este álbum, en definitiva grandes temas, temas marchosos como lo suele decir Xavi Solano en este su tercer trabajo discográfico es Nebelcha por un lado, Freedom y por el otro Iru Kolpetan, dentro del dentro de hiru Kolpetan nos quedamos con el tema Ibilian cuarto corte de este nuevo trabajo Con discográfico. So in the sides of my DJ right now. I need every every every every everybody. a tu con kuzomenda seven with askatasuna bizitza ematen du dea zitzea naairean, kakor ordoagoa sentitu dut zurekin. hemek irabaztean leia begirakora Zure or begiaren forma duen derekin badoa. Ibarra lambroa bada esperantasekoak zabaldu laino artean to batuko gara etzailetatik sal. Iibilia ibilia. Erritmoa ez galtu, gauza garrantzitsu bat behar dizut kantatu estintu. come and <laughs> Pues así suena lo que es el nuevo trabajo discográfico Para esta formación El nuevo tra trabajo discográfico Para la banda Esne Belcha. El álbum titulado Irukol Petan Y ahí están temas eh, como este Y Billian Cuarto corte de nuevo trabajo para eh, Xavi Solano, para Sigor Para Peyo, para John Mari, para Hector Para Sergio, para John Elizalde Para Arich, para Iván, para John Amallovieta, para John Garmendia, bueno, en definitiva, un montón de gente encima de escenario para pasar y disfrutar un buen rato con esta banda, con Esne Belcha, allá por donde vayas en sus conciertos. Lo he dicho, ahí estaba uno de los temas incluidos dentro de este nuevo trabajo titulado... Eh, freedom Y de Esnabelcha nos vamos con los Piperrac Hoy digo, voy a poner otra vez uno de los temas Incluidos dentro de ese álbum En directo de Piperrac, la que hemos liado Y la lieron gorda, eh, la liaron gorda En Berrioplano En Giaida, eh, en Cáceres En Vigo, en Villarreal, en Santurchi En Pravia, en Viana En Recalde Bilbo En eh, Barcelona, en Miranda de Ebro En, en Granada En Murcia, en Huesca en eh, Pinos Puente y en Pradejón, en La Riviera, con ese bueno eh, con esa gira, con los eh, clásicos temas de esta banda de piperrac. Lo que vamos a escuchar está incluido, evidentemente, en este nuevo trabajo discográfico y ha sido grabado en el final de la gira, en el concierto final de la gira del 19 de enero del 2008 que dieron en Durango, en Vizcaya. Eh, lo dicho, los mejores temas de la trayectoria musical de Piperrack pues sí, ahí están por ejemplo Odio Democracia, Condenados el clásico Gora Sartaguda La Ribera Rock and Roll Vesta eh, mi Víctima Bat o lo que vamos a escuchar el tema titulado más concretamente eh, Mi Primer Amor, otro de los clásicos de Piperrack, ahora en directo en este álbum la quemos hemos liado Si no fuera por el Panchalán, la vida no sería igual Ahí está ese señor, la música de los Pizzerra que la música del grupo de la Ribera de nafarroa con este álbum discográfico titulado La que hemos y con temas como este Mi Primer Amor, uno de los clásicos incluidos dentro de este gran trabajo discográfico de Piperrac, la que hemos liado en formato CD y DVD, ya sabes que el DVD es el concierto íntegro, el concierto completo que dieron en Durango, en Vizcaya, y en este CD pues hay unos, unos temas menos ya que, pues es diferente el CD al DVD, el CD tiene no se puede incluir todos los temas, pero sí en el DVD en formato imagen, lo que de te comentaba que ahí estaba la música de Peperra, la que hemos liado, y nosotros que continuamos con más música a la sintonía del 100.8 en la sintonía de Berriozar y Ratia en el programa Úscar Música cuando pasan 11 minutos de las 9 de la noche, o lo que es lo mismo 11 minutos si nos escuchas en redifusión en repetición sábado domingo de las 8 de la tarde continuamos lo dicho con más música y nos vamos a disfrutar y a saborear y a desempolvar un clásico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 Euskal Música, tu cita con la música local. ...así es como se abre el trabajo discográfico para esta banda... ...el trabajo discográfico para la formación E-Tayac... ...álbum del año 2002 titulado Caos... ese tema que da título al álbum... ...y lo dicho, así es como se abre este trabajo discográfico... ...repasando, desempolvando un clásico en la sintonía del 100.8... ...desempolvando un clásico en el programa Euskal Música... ...una formación que comenzó en el año 1987... ...en el 91 llegaría al primer trabajo, pues digamos... De larga duración titulado Amén Y en el 2008 llegaría su último trabajo discográfico Hasta la fecha Titulado a Apur Tuarte Vamos a seguir repasando más temas como este Y Dicata Otro de los temas de Chayac Aquí está la música que nos trae este sexteto Este sexteto formado por Agua a la voz, eh, Toki a la segunda voz Iñiguito a la guitarra y a los coros Chus a la guitarra y a los coros atrofia al bajo y Paulillo a la, a la eh, Batería ya los coros Estamos hablando de un álbum del año 2002 Estamos hablando del álbum Caos de esta banda de Echayak, una formación que se formó Como te comentaba anteriormente en 1987 En La Keitio y que hacen un Hardcore Punk ¿Qué? Así que vamos a seguir repasando, vamos a seguir disfrutando más temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este álbum de Echaya, Caos Álbum del Recuerdo desempolvando un clásico y lo vamos a hacer con el tema Lambankadak, otro de los temas de Echaya. Recordando la música de Tzajek, recordando la música de esta formación de Lekeithio. Los temas incluidos dentro de este álbum, eh, más concretamente del año 2002, titulado Caos. En la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berriozario y Rocha, en el programa Euskal Música en este jueves 23 de febrero, si nos escuchas en directo o fin de semana, sábado 25, domingo 26 de febrero, si nos escuchas en diferido. Y de siete y media a nueve y media de la noche en directo ya sabes los jueves de ocho y media a diez y media una banda que comenzó a sondadura en el 87 pero su primer larga duración lo sacarían al mercado en el 91 con su álbum Amén en el 92 llegaría os dieis en el 92 también llegaría a El álbum titulado más concretamente Echayen Echayak En el 93 Iraucha En el 94 Preso Axos En el 94 Enemigos del Sistema En el 95 Guerra Siquiñá En el 97 un, D un DVD Mejor dicho eh, VHS Amaru En el mismo año, en el 97 Vaquearen Gudá, nuevo álbum de estudio En el 99 Las Katasunaren Taupada En el 99 también el álbum Sin Fronteras En el 2000 el Susenean En el 2002 lo que estamos escuchando Este caos En el 2002 ese mismo año Un álbum del 15 aniversario En el 2003 Amén en La remezcla Y la nueva versión De ese primer trabajo del 91 En el 2007 Apur arte un single, y en el 2008 el álbum ya al completo Apurtu Arte. Esa es la discografía hasta la fecha de una de las bandas legendarias en el mundillo de la música local, en el mundillo de la música de Euskal Herria, en el mundillo del estilo musical Hardcore Punk, que es el que realizan. Vamos a seguir repasando más temas, vamos a escuchar dos temitas más para ir terminando con el repaso que estamos dando este jueves al álbum de Chayak del 2002. Y nos vamos a ir, si te parece más concretamente, hasta el corte número 6 para escuchar el tema de Talking en Bragedia. También eh, Tragedia, otro de los temas incluidos dentro de lo que es este álbum que estamos repasando, que estamos recordando aquí en la Sintonía 100.8, en la Sintonía y Gratia, en el programa Euskal Música y ahí a donde te encuentres en mmm, la página web, eh, más concretamente, egusquiplaza.net Pinchas en el logotipo de la radio y ahí nos encontrarás y nos disfrutarás en directo ahí a donde te encuentres Y vamos a ir terminando lo que es el repaso al álbum del recuerdo. Nos vamos a ir más concretamente hasta el corte número 9 para escuchar el tema Ekincha Susena. Con él dejamos atrás el álbum del recuerdo de hoy de que la formación Echayak el álbum titulado Caos. Lo dicho, nos quedamos con este tema y dejamos atrás el álbum del recuerdo. Volvemos a cerrar el baúl para volverlo a abrir el próximo jueves con otro álbum del recuerdo.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 tipo aurrera beti Los gatos se han dibujado espera que llegue nada duda todos los gatos parecen pardos cuando la noche acaga Los susurros son como el agua to the sanción el buen rock and roll que descargaron esta formación, el buen rock and roll que descargó Charrena el pasado 11 de julio del 2011 en pleno San Fermines en la Plaza de los Fueros y que ha sido grabado en formato CD y DVD en formato DigiPak bajo el nombre de Con Nocturnidad y Alebosía. Esto que escuchas, todos los gatos ahí estaban encima del escenario. Eugenio Genialisto Flaco, Chus Enrique Duque y por supuesto Ricky Duque, Ricky Duque lo diré, y Enrique Villarreal El Drogas a las voces. En definitiva un montón de temas y una buena noche rockera la que pasamos ese 11 ese 10 de julio en la Plaza de los Fueros y que ahora ve la luz en formato Digipack en CD y DVD. Nosotros que seguimos contigo con más música, y nos vamos a tranquilizar un poquito y nos vamos a ir a bailar. Claro que sí, nos vamos a bailar con Oscarri. Ya que acaba de publicar, bueno, ya que acaba de publicar, ya lleva ya unos meses en el mercado, pero bueno, hay que decir que es el último trabajo para este grupo. El álbum se hace llamar Dancha contra Dancha y en él está la propuesta de las antiguas danzas perdidas en la Revolución Francesa. Hay que decir que el grupo de música Oscarry repropone en su estilo algunas de viejas De esas viejas melodías Y con el grupo Bastango Danchariak Las presenta en este formato Sencillo de bailar por todo el público Además eh, Si no la sabes bailar tienes un DVD En el cual pues te enseñan a bailar Además de eh, Pues eh, De disfrutar y saborear de un proyecto que también está incluido en ese DVD, en definitiva un disco completo, un disco interesante con 14 bailes y en el DVD los 14 pues bailes en imágenes para que si no lo sabes los puedas bailar nosotros que nos vamos a quedar con uno de esos bailes con el tema San Sebastián tarauki direere itsaklu, maiju balaen notsa fraie poldu nu motza Teki txikitarauki triki txikit zulu, reiki txikitarana txiki trenero, auruan eskalara motza, maiju bala den notsa frai burulu motza Teki txiki tarauki triki txikizu, Teki txikitarara txiki trenero, autouruan eskala da motza txikitauki mala baina juwa Pues ahí estaba sonando uno de los bailes eh, que te puedes encontrar dentro de lo que es este álbum de Oscorri, titulado Dancha contra Dancha, el baile San Sebastián te puedes en... también te puedes encontrar bailes como por ejemplo, Onda Rivia Chiquia Erreguilla Sarra, o por ejemplo el E-Riveran, de definitiva 14 temas, 14 temas bailables, y en el DVD pues las 14 los 14 bailes en imágenes, nosotros que continuamos con más historias, continuamos con más música, la Sintonia del 100.8 en el programa Euskal Música, en Berriozar gratiam ya allá donde te encuentres ya sabes que nos puedes sintonizar en www.eguskiplaza.net y de deoscorri nos vamos con Gonchal Mendivil Un señor que ha publicado 12 temas musicales entrañables dedicados a los avatares, las vivencias, al verde paisaje, al sol deslumbrante y a la bruma retenida de las nubes bajas. Eso es lo que nos comentó cuando presentaba este su nuevo trabajo. Un trabajo recopilatorio de canciones recogidas del acervo popular de su entorno. Canciones escuchadas y sentidas bajo gorbea que nos atrae a modo narrativo su curiosidad real o imaginaria. Eso es lo dicho lo que no, lo que comentaban Gonchan Mendivil en la presentación de este álbum Neure Chiqui Polita. En él lo dicho 12 temas editados por el sello discográfico Elkar y lo que vamos a escuchar es el segundo corte del álbum, el tema titulado Orbelac Aires Aire. Bella caira seire e perciò dulzia l'anda mingu subiti doyanere kiya anche to patoneva virginia andria Ebala valla Zala ulia ze Ez pasan urria Uli ondo bako txeko Eri noz berlia I fin ibe ardiako Ule horri zintia Eunduket kostadala Madri lenkania Betorovia, norri zango ete da, arexene ulia, norri zango ete da. a las olas de la noche en la sintonía del 100.8 en la sintonía de y ratia y allá donde te encuentres negusquiplaza.net con Chan Melnibil con ese nuevo trabajo discográfico Neure Chiqui Polita y ahí estaba uno de los temas incluidos dentro de este su álbum el segundo corte del disco Orbelac Aires Aire en definitiva 12 temas 12 nuevos temas, donde la tranquilidad, la pausa, es la principal protagonista. Y vamos a ir dejando atrás la tranquilidad, vamos a ir dejando atrás la pausa. Y nos vamos a ir con Caña, Caña de la Buena. Y es que vamos a recordar a una de las bandas importantes en el panorama de Euskal Herria. Editaron tres trabajos discográficos allá por los años 90, Ahora en el 98 no, más concretamente en el 2008 el 9 de febrero grabaron en Escoriacha, en el Polideportivo El Concierto del Infernuco Atetan Tour. Un tour que comenzó en Eresu, seguido en Laudio, Ondarru, Tolosa, Irurzun, Usurvil, Bilbo, Durango, Gasteiz, Guernica, Tutera, Escoriacha, Leso y Alcorta. En el concierto de Escoriacha del 9 de febrero del 2008 grabaron este álbum llamado El Muga, en el que puedes encontrar en formato CD... 15 temas en formato DVD, los 19 temas del concierto, además de un documental del 1993 a 1999, un documental del Tour Inferno Co a Tetan y un extra con imágenes y videoclips de la banda. En definitiva, un lujazo para tener en las manos... Este eh, álbum de Lachen, un álbum en CD, en DVD, grabado en directo, como te comentaba anteriormente, el 9 de febrero del 2008 en Escoriacha. Y es lo que vamos a escuchar hasta eso de las 15 de la noche. Vamos a disfrutar y vamos a saborear temas como Bad Gaiyago o Mamuak Bastertu. Son temas que te puedes encontrar dentro de lo que es este álbum en directo de Nada más y nada menos que lachen. Pues ahí estábamos escuchando parte de ese concierto, de ese pedazo de concierto que la formación Lachen hizo dentro de esa gira y hizo más concretamente dentro de ese Infernuco atetan tour, más concretamente la parada que realizaron el pasado 9 de febrero del 2008 en el Polideportivo de Escorriaza. Geruel Zambilla. Todo digo este orgullo. Concierto concierto. Hurdia Pasavalas Geruel Bilzark. Es sin topado. Ordoi Azcura y Sateren Giltsan, Bidiago, Bidean, Gustio Garagiltsa. Ahí estaban sonando la intro, Batgeiago, Mamua, Kebaztertu, Aukera, Batemillá. Lo que vamos a escuchar para cerrar este repaso, bueno, para cerrar y, disf y haber disfrutado. De este directo del H, nos quedamos con el Milla Esquer y nos vamos con la gente de conciertos, ¿te parece? Pues venga vamos a seguir disfrutando de ese directo del H de Escoriadza Estamos escuchando, pues no es el Milla Esquer Como te comentaba anteriormente Sino que nos vamos al CD y nos encontramos Con este Isate Arengelcha Eso sí, tema cañero, tema contundente ¡Donde los hayan!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 ...acercándonos a las 10 y 10 de la noche... ...en este jueves 23 de febrero del 2012... ...o si nos escuchas en redifusión... ...se nos escuchas en diferido... ...acercándonos al punto de las 9 y, media, de las 9 y 10 de la noche... ...sábado 24, domingo 25 de febrero... ...nos vamos con la agenda de conciertos... ...para estos próximos días... ...esta semana no tenemos eh, sección de noticias... Así que, lo dicho, nos vamos directamente con la agenda de conciertos. Con unos conciertos pocos, pero todos ellos interesantes. Comenzamos con mañana viernes, día 24 de febrero, donde en sondica a partir de las 10 de la noche estarán encima del escenario Esian, Sesatek y Kataska. Por su parte, el sábado 25 tenemos dos conciertos. Más concretamente, Desidia y Boca Nada estarán en la Sala Edasca de Baracaldo a partir de las 10 y media de la noche con entrada de 7 euros. Y nos vamos con ese festival, el Calera Rock en Durango, con las formaciones Betagarrí, Descontrol, Abrea corpus Vómito, Bissardunac, Sesatec, Obring Pass y Triquicio. Y nos vamos con un concierto que está un poquito lejos, pero que va a llegar muy pronto. El viernes 16 de marzo, Gaur S. y Berrich Arrak estarán en la sala Totem de Atarrabia a las 10 de la noche. Las entradas ya las puedes conseguir anticipadamente por 13,50 euros, sino en taquilla el día de concierto por 17. Pues ahí está la gente de conciertos para estos próximos días. Te recordamos el concierto de Bocanada en la Sala Edasca de Baracaldo el sábado 25 y ese festival de Durango del Calera Rock con Betagari, Descontrol, Abea, Scorpus, Vomito, Bizarre, Dunac, Cesatec, Obrin, Paz y Triquicio. Por cierto, aún tienes entradas para poder conseguir ...para este festival en el Bar Herria... ...aquí en Berriozar. Pues hasta aquí la agenda de conciertos... ...para el día de hoy... ...la agenda de conciertos... de ...este jueves 23 de febrero... ...del 2011... ...nosotros que continuamos compartiendo contigo... ...más música... ...y lo vamos a hacer... ...de aquí ya hasta casi casi el final del programa... ...con una banda... ...una formación que acaba de publicar... ...su primer larga duración... ...una banda que nos llega más concretamente... Desde Vitoria, no, perdón, perdón, perdón, desde Bizkaia se hace llamar Encore y nos llegan con su lo dicho, primer larga duración titulado Factore Comunak y así es como empieza a sonar el disco. rock and roll, buenas melodías, son las que nos trae esta formación en core dentro de ese álbum titulado Factore Komunaka una banda que crece en el barrio Recalde de Bilbo, en el 2009 digaedita su primer EP de cuatro temas con el título múltiplo Komune Tako Chikiena en el 2010 aparecería el segundo EP titulado Satika Chayle Komune Tako Chikiena Y en el 2011, aparecería el single Ser Garen. Y ahora, aparece en el 2012, este es su primer trabajo de larga duración, Factore Komunak. Melodía, velocidad, melodía, estribillos, melodía y baile. Todo se compagina en este primer larga duración. Y así suena lo que es este tema que abre el álbum. Y Cha Suárez en Vestal Editado por el sello discográfico Vagaviga. Vamos a seguir disfrutando y repasando más temas de este primer trabajo de esta formación de la formación en core con otro de los temas incluidos dentro del álbum Sin Dakichun Sin Dakichun, otro de los temas incluidos para este cuarteto de Bilbo de Recalde Una banda que bueno que con esta su música ha cosechado bastantes bastantes premios Como por ejemplo el concurso de maquetas de Castilla 2010 El concurso de bandas noveles de Bilbao El concurso de maquetas de Vizcaya Televisión El band de Leia 2010 El concurso Baracaldo Pop Rock 2010 Y el Leioa Pop Rock 2011 En definitiva un montón de premios Para esta formación para Encore Y con él, con esos premios Editan este su primer larga duración Factore Comunac Factorex Factores comunes Y con temas como este que estamos escuchando ahora mismito El tema titulado Musurik Musur Otro de los temas incluidos para este cuarteto Para sabi a la voz y a las guitarras Para Urchi a la guitarra, para Aika la batería Y para Ithor al bajo y a la voz Temas rockeros Grandes melodías, temas que te enganchan, te puedes encontrar en este Factor Ecomunaca. Primer larga duración para Encore. Vamos a seguir repasando más temas y nos vamos a ir, si te parece, más concretamente hasta el corte quinto del álbum. Y vamos a ir ya casi casi terminando porque peligrosamente nos acercamos a las diez y media de la noche y nos si nos nos escuchas en jueves o a las nueve y media de la noche si nos escuchas en fin de semana en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Bergezo de Riratia, en el programa Euskal Música. Nos quedamos, lo dicho, con otro de los temas incluidos dentro del álbum. Nos quedamos con el tema Visi Visitsa. Gizkolorekoak Aztu biragan Ata pizit ezagun Bitzitza Dirua ez zaigu Illa bete hontan Amai eraten duko pizit Hoy puedes comprobar temas que te enganchan. temas que te hacen disfrutar del buen rock and roll. De la mano de este grupo Dencore. Y este es su primer larga duración titulado más concretamente Factor E que después de dos EPs editados como te comentaba anteriormente en el 2009 y 2010. Y sí, Visicha, otro de los temas incluidos dentro de este álbum que estamos repasando. El primer larga duración de Encore, una de las novedades que nos ha llegado esta semana. Al programa Euskal Música, a Berriozar Gratia, a Euskal Música. Y vamos a terminar el repaso con otro de los temas titulados dentro, otro de los temas incluidos dentro de lo que es el álbum de esta formación de... Eh, la banda en core Nos quedamos con el tema Betty Gaste, escucha, porque suena Muy bien, eh. a mí me gusta, es uno de los temas Que más me gustan del disco, si no Escucha atentamente Bueno, qué bueno es este tema de Encore Beticaste, tema incluido dentro de ese álbum Factore Comunec, que te lo estamos repasando aquí en la sintonía del 100.8, en la sintonía de Berioferi Gratia, en el programa Euskal Música y allá de donde te encuentres en el eguskiplaza.net. Por cierto, las sucesivas semanas se prometen, no te cuento nada más, solo que Euskal Música va a estar repleto de gente en los estudios. En próximas semanas Con eso te lo digo Vamos a tener a un montón de gente por los estudios De y Ratia por el programa de Euskal Música En sucesivas semanas Buenísimo tema de Encore Con él te recuerdo lo que hemos escuchado A Suttik, a Coma, a Chapel Punk, a Gobernors, a Esnebelcha, a Piperrak Hemos abierto el baúl de los recuerdos Para escuchar el álbum del 2002 de Chaya, Kaos Hemos escuchado a Charrena, a got a Chalmendivil. Hemos disfrutado del directo de Latsen. Y estamos disfrutando del primer trabajo discográfico, el primer larga duración para Encore. Y esto ha sido por hoy. Con esto y un bizcocho hasta el jueves que viene a las ocho y media. O si nos escuchas los fines de semana, sábado y domingo hasta las 7 y media... Es que ricasco por estar ahí, gracias a toda la gente que sintoniza 100.8, que sintoniza Euskal Música y que por supuesto sintoniza Berliozari Ratia, que cada vez somos más y con la programación que estamos teniendo y que estamos eh, haciendo para ti, esperemos que dentro de poquito seamos aún muchos, muchos más. Te quedas con John y con el programa y con el resumen del día de las noticias y si estás en fin de semana te quedas con el programa It's Iracho Arén Chocóa, un programa interesante, ¿eh? un programa que a mí me encanta escucharlo todos los fines de semana y por supuesto en directo cada miércoles. Lo dicho, que nos escuchamos el próximo jueves, será a las 8 y media de la tarde, y si no en fin de semana, a las 7 y media en Redifusión. Hasta entonces, a pasarlo bien, hondo pasa, y ya lo sabes, este sábado nos encontramos en Durango. Goizu eta, bidea zoa txirrik itxanak goizu eta, goizu eta, zure baita dena pasatzen da egokik, zubia hundiak banatzen zaituzu, zubia hundiak ekartzen zaituzu, dena pasatzen da egoki gintik itxanak agotik, dena pasatzen da egokik, Iraganeko kara hien edatazuna Goizu eta goizu eta Gozueta, segi aurrera txiriki txarra ke dogi, gozueta gozueta zure ondoan izanen gaitu superbii, sapiantzo sasbibi o talvaga, eta jaiaren balen